Trece años se cumplen hoy del secuestro y la desaparición seguida de muerte de Luciano Arruga. Sobre este tema vamos a estar conversando con la titular de Correpi, María del Carmen Verdú. ¿Cómo te va, Lautaro? Te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, eh, organizando seguramente movilización, eh, jornada de concientización y el pedido de justicia que sigue abierto porque hay una causa que sigue abierta. Así es, la movilización fue ayer en realidad uh -huh. porque justamente para poder facilitar la participación de mayor cantidad de personas, uh -huh. eh, siempre la, la familia y los amigos de, de Luciano prefieren eh, siempre el, el domingo previo o inmediatamente posterior, según como venga el calendario, así que sí, ayer justamente estuvimos en Lomas del Mirador, eh, concentrando primero en General Paz y Moscón y en el lugar donde años después sabríamos que eh, se iba a escenificar ese supuesto accidente de tránsito eh, por el que eh, después fue inhumado como nnn uh -huh. eh, durante cuatro años permaneció como tal en un cementerio municipal en el cementerio de la chacarita traspasar por un hospital público traspasar por la morgue judicial de la nación eh, ambos organismos que en esas primeras semanas de investigación contestaron los requerimientos de la Fiscalía diciendo que ningún joven de las características de Luciano con sus tatuajes, con su corte de pelo, con su edad, etcétera, había pasado por el lugar. Y desde allí, bueno, se realizó la movilización con un criterio de señal ética, o sea, tratando de eh, recorrer los distintos lugares significativos tanto en, en la desaparición propiamente dicha en la responsabilidad a partir de, de del destacamento policial y centro cultural eh, y los lugares vinculados a la vida de, de luciano no uh -huh. su, su escuela su domicilio etcétera el rostro joven la carita de luciano se ha vuelto un emblema si se quiere eh, sobre estas problemáticas so, que, que, que sigue bueno, tan vigente, ¿no?, tristemente en nuestro país. Eh, ¿Qué pensás que, que cambió desde entonces? Porque, atento a otros hechos similares en el que eh, integrantes de la Fuerza de Seguridad asesinan a jóvenes como Luciano, uno podría pensar que nada cambió desde entonces. Mirá, cambió mucho, y eso lo vimos ayer en, en la masiva, enorme concurrencia, en términos de percepción social. O sea, el caso de Luciano no solamente tiene esa esa impronta, esa simbología en relación a la represión policial en general, sino específicamente una modalidad que nos costó muchísimo eh, que se lograse percibir como existente después de, del fin de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que es la desaparición forzada. Uh -huh. O sea, esto de que en democracia también hay desaparecidos y desaparecidas, de hecho, en nuestro archivo de, caso, de casos tenemos registrados 208 casos desde diciembre del 83 a la fecha, eh, y solamente un pequeñito puñado de nombres vienen a la cabeza de la mayoría de las personas cuando se habla de este tema, como es el caso de Luciano, o de Jorge Julio López, uh -huh. o de Santiago Maldonado, o de Facundo Astudillo Castro. Uh -huh. Pero este lo cierto es que ya desde desde el mismo instante en que terminaba la dictadura, porque el primer caso registrado en la ciudad de Rosario es del 24 de diciembre de 1983, fíjate de cuándo estamos hablando, eh, José Luis Franco, un joven que fue visto cuando era detenido por la, por la policía, por el comando patrulla, eh, cuando la familia fue a la comisaría le dijeron acá no estar eh, y nunca más se supo de él hasta que apareció su cuerpo masacrado en un, en un baldío Eh son eh, nombres que, con Miguel Brú, con eh, Andrés Núñez, con Guardati Baigorria y Garrido en Mendoza, eh, con Basualdo y Gómez en Entre Ríos, la militancia antirrepresiva viene desde entonces agitando. Uh -huh. Y sin embargo, es la causa de Luciano la que logró eh, darle visibilidad a nivel más masivo en buena medida por la, la, la gran respuesta de movilización que rodeó inmediatamente a la familia. Claro. Eh, 13 años pasaron, la causa federal sigue abierta y todavía no se determinaron las razones. que fue lo que ocurrió con con Luciano? Sí, la causa está absolutamente paralizada. Sí. Podéis leer los, los informes del año pasado o del anterior y es exactamente la misma situación, como explicaban ayer Mónica, la mamá, y y Vanessa, la hermana, eh, y lo que es más, tampoco ha tenido mayor avance, todavía se está esperando la declaración de admisibilidad para el jury de enjuiciamiento de las primeras dos fiscales y el, y el juez de garantías provincial que intervinieron en las primeras etapas de la causa, que eh, además de desoír y de rechazar constantemente el planteo de investigar a la policía, dejaron en manos de la policía el trámite de la causa, conclusión durante el primer año la única tarea investigativa que se hizo fue interceptar los teléfonos de la propia familia uh -huh. eh, porque la tesis de, de la fiscalía y de la policía era eh, que en algo andaría muy de la dictadura no exactamente por eso digo este son son cosas que, que en definitiva aparecen aparecenaggiornas pero con una tremenda eh, actualidad y por eso bueno es, es importantísimo que, que, que tengamos no solamente firme y vigente la memoria, sino la práctica cotidiana eh, en la en la defensa de nuestros pibes y pibas que no son peligrosos, que están en peligro. María del Carmen, si querés decir algo más, tenés el micrófono abierto. Te agradecemos, por supuesto, desde aquí, desde Radio Carmes. No, al contrario, agradecerles muchísimo a ustedes que siempre están ahí al pie del cañón para para poder darnos voz eh, en, en un ámbito tan importante como un medio de, de comunicación, eh, para poder, entre entre la militancia antirrepresiva y la, la prensa independiente y alternativa, que yo digo siempre que que somos aliados por defecto, este cómplices en realidad en, en esta tarea de romper el discurso hegemónico y, y visibilizar lo que lo que se conoce se ven ve los barrios pero que no se percibe si no es a través de, de la difusión masiva y en eso por supuesto siempre nuestro reconocimiento a ustedes gracias maría un fuerte abrazo abrazo maría del Carmen verdú titular de correpi se cumplieron hoy 13 años del secuestro y la desaparición seguida de muerte de luciano arrúa